son las 9 y 59 minutos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 Y que esta mañana sea una mañana en la cual usted pueda recibir lo que Dios quiere darle. Dios quiere darle la salud, Dios quiere darle beneficio de, de movimentación en su cuerpo, en todo su cuerpo. Sí, hay personas que no se pueden mover de su cama, que es una, una pena tremenda y... Un, y una angustia de aquellos que están sufriendo eso. Que Dios en esta mañana te bendiga, reciba la bendición del Señor. ya los que estamos con salud, los que nos podemos mover, queremos hacer nuestras cosas, ah, reconozcamos la misericordia de Dios y demos gracias a Dios por esto. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo. dice así el salmo 126 cuando jehová hiciere volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y, y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén Bueno En esta mañana En esta mañana agradecemos a Dios Por su misericordia Por su bondad, por su amor Que ha tenido para con nosotros Yo agradezco a Dios mucho Pero quiero hablar un poco Al respecto de lo que dice el Salmo dice que cuando hiciera el señor volver la cautividad la cosa habían, habían sido cautivos habían sido llevados cautivos a babilonia al imperio persa el imperio tan tremendo terrible un imperio fuerte poderoso violento sanguinario sí que no no tenía mayor cuidado con nadie ni con los ancianos ni con los niños ni con mujeres, ni con los hombres, con nadie tenía consideración, eran cautivos suyos y los llevaba aprisionados a pie, andando por las montañas, por los desiertos, ah, por todos los lugares donde ellos cruzaron fronteras, cruzaron el país y países para llegar allá a Babilonia, Ah, fue una opresión horrible una matanza tremenda y los que quedaron se recordaban de su de su hogar se acordaban de su tierra se acordaban de sus familias ah, y, y, y lloraban lágrimas esas lágrimas que dejan surcos o oh, que salen del alma y ellos añoraban Pasaron años y años prisioneros con grillos en las peores tareas de la vida, las peores cosas. Pasaron hambre, violencia, latigazos. Oh, cuántas cosas de sus familias desarticulados, sus hijos vendidos como esclavos, sus mujeres también, ellos a trabajo forzados de hambre, de sudor y de lágrimas. Oh, qué terrible qué terrible fue esa opresión de los persas y por eso es cuando ellos estaban allá a ah, este cántico gradual cuando jehová hiciera volver la cautividad de sion seremos como los que sueñan a ah, ellos soñaban de volver allá su tal vez sus sueños en la noche no eran sueños eran una especie de letargo en visión que se soñaban caminando hacia su patria, hacia su casa, hacia su hogar. Oh, eran sueños para ellos. Pero tenían una promesa. Tenían la promesa de una profecía. Que a los 70 años volverían nuevamente a su tierra. Ah, y este es el Salmo. Léalo salmos ciento oh, veintiséis gracias a dios gracias a dios sabe que quiero felicitar también hoy día a mucha gente mucha gente que que tiene prominencia aquí en puente alto ...y que... ...no digo, no, no, no, de lo secular no... ...no digo de lo de, de, de lo religioso, espiritual... ...quiero felicitar a los pastores... ...los pastores que... ...oh, que estamos pasando dificultades... ...los pastores tienen dificultades porque... ...hay necesidades en las iglesias... ...hay necesidades, posiblemente el pastor no pida para él... ...como yo nunca pido para mí... ...pido para otro... ¿Y quién sabe de mis necesidades? ¿Y quién suple mis necesidades? Ah, no, el pastor tiene <risa> Claro que tiene Tiene harta fe Sí, quiero felicitar A mis conciervos en el Señor Aquellos que Que pasan día y noche orando Clamando por las almas Que no se desvíen al despeñadero Que no vayan Atrás de las cosas Temporales Temporales Sí, a ellos los quiero felicitar y un abrazo grande, cariñoso a todos los pastores y también las pastoras. Que las pastoras llevan la carga de su familia ah, y la iglesia también. Y el tremendo esfuerzo y tarea de muchas veces levantar a su esposo el pastor, que queda hecho pedazo muchas veces y ella con la fortaleza tremenda que dios da ayuda idónea así es una ayuda idónea que dios les bendiga y también quiero felicitar a mi hijo paulo que ayer fue la ceremonia ceremonia de graduación de profesor de segundo medio y artes visuales si sí, así es el el el el diploma que él tiene Y, oh qué lindo, qué lindo, qué bueno Me alegro de él y por él y para él Si sí, yo soy el padre de Paulo Paulo Alvear Y todos nosotros, yo y mis tres Mis otros dos hijos, incluyo Paulo Mis tres hijos ah, Fuimos a, a, a un restaurante especial A tener una, una cena especial Porque es un día especial lo felicito. Hermano, hermana, ayude su hijo. Muchas veces los jóvenes tienen visión de cosas que son efímeras que no son factibles. Quieren ser esto, quieren ser este otro. Bueno, no, no le eche un balde de agua fría, sino que solamente ayúdele diciéndole que posiblemente eso no sea el camino sino un camino real y yo me alegro que mi, mi hijo ya tiene dos títulos más él pueda ser un profesor que ayude gente que ayude personas ¿Ah? va a ayudar a los jóvenes a las señoritas que recién se están formando ¿Ah? recién están despertando a tener ideas propias ¿Ah? Y yo creo que les va a ayudar mucho, no solamente a usar el pincel, la tijera, u otras cosas que son manuales para hacer arte, ¿ah? que sea una arte prodigiosa, sí que Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hijo Pablo y le felicito hijo querido con un abrazo re fuerte, cariñoso de mi alma, sí, sus hermanos están tan contentos, tan felices. Por esto, porque usted ha logrado este otro título profesional en su vida. Y Dios le dé un empleo, un empleo a su altura. Que Dios le bendiga su caminar en esta vida y hacia la otra también. Amén. Entonces también quiero darle un libro un himno lindo me ha dado, me ha dado nueva vida si sí, Dios te ha dado nueva vida me ha dado nueva Estimados amigos oyentes, qué lindo este himno, me gusta, me gusta y quiero que usted también, o oh, deseo que le haya llegado las palabras, la música, ¿no es cierto?, a su intelecto, a su corazón y usted decidirá si le gusta o no, pero a mí me gusta, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga en esta mañana, voy a hablar algo que en medio, a ver, no medio, es bien derecho la cosa aquí, a ah, la Biblia no tiene excitaciones, ¿no? O sea, no tiene el péndulo que para allá, que para acá... No, es correcto. El péndulo está ahí. La plomada del maestro está ahí. Esa es la plomada. ¿Es sí o no? Bueno, el apóstol Pablo se encontró con unos hermanos y eh, en Corinto, la ciudad de Corinto. Y entonces... Uh, ellos estaban peleando entre ellos los hermanos bueno no peleando eh, así vamos a ¿cómo es violentamente eh, dándose de, de, de golpe esas cosas no pero sí de palabras entre ellos pero la pelea era porque unos querían ser discípulos de Pablo o de pablo perdón de pablo discípulo de pablo y otros querían ser discípulos de apolos yo soy de apolo otros ya no yo soy de pablo porque pablo tiene más ¿eh? estudio tiene una persona más instruida tiene el espíritu santo y apolo estar llegando recién esa es la pelea la discusión así ah, sale la biblia la biblia no le tapa a nadie sus pecados todo lo contrario ¿eh? Le hace ver sus faltas y sus errores. Para que entonces recapacite. Y entonces la persona es más alta cuando se humilla. Es eso mismo. Bueno, entonces en Primera de Corintios. En el capítulo 6 voy a leer solamente algunos versículos. Voy explicando poco porque me quedan pocos minutos también. Para poder... Explicar un poco, predicar la palabra del Señor Especialmente hermano, hermana, usted que va a la iglesia Usted que ha entregado su vida al Señor Escuche bien lo que dice esto No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios esto es lo que dice la Sagrada Escritura aquí en el libro o la epístola a los Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 11 y es por eso que que el Señor Jesús también dijo No he venido a llamar a justos Sino que he venido a llamar a pecadores Al arrepentimiento ¿Al arrepentimiento? ¿Qué lo que es arrepentimiento? Ah, arrepentimiento es lo siguiente Usted va para San José de Maipo Si va para San José de Maipo usted no va y toma la avenida vicuña maquena porque va para santiago cuando se da cuenta o alguien le dice no para allá no es san josé de maipo y entonces usted se devuelve se devuelve y toma el comino el camino correcto camino de isaguirre que después hacia las vizcachas y san josé de maipo Eso es un arrepentimiento Cuando la persona está en el camino del error Del error Cuando está en el camino De la maldad Cuando está en el camino de la violencia Cuando está en el camino De los males hacia su prójimo Y se da cuenta O oh, Dios toca su corazón Y le dice no no es así. Yo quiero salvarte, pero tú tienes que arrepentirte de tu camino de violencia, de errores, de pecados. Pecados contra tu prójimo y pecados contra Dios. Ese es el arrepentimiento. Bueno, el apóstol Pablo comienza a decir que ninguna de estas personas que está en esta lista, que son los los fornicarios los idólatras los adúlteros y todos los otros más no heredarán el reino de dios si quieren ser salvo ah, y ahí entonces el apóstol pablo le dice a la iglesia que estaba la iglesia que estaba formada en corintio y le dice esto erais algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados como como han sido justificados como han sido lavados como han, han sido ellos cambiados en el nombre del Señor Jesús y esto cuesta 525 millones de pesos cuesta caro cierto pero cuesta más que eso Cuesta 525 millones de dólares. <risa> Inalcanzable. Para muchas personas. Oh, cuántas personas quedarían fuera. Por eso que esto lo que vale es. El arrepentimiento. Y pedirle perdón a Dios. Y Dios en su infinita misericordia. Cuando ve el corazón sincero lo perdona y lo limpia limpia su mente y su alma de toda maldad, de todo pecado y de toda iniquidad. Sí, y si se bautiza en el nombre de Jesucristo nace una nueva criatura. Sí, por eso que hay tanta gente que ha cambiado, pues ¿Ah? Si nosotros no le hacemos terapia Ni le damos algún, alguna graga, pastillita o Nada de eso ¿Ah? Sino que es Dios que hace la hombre en el corazón Y la persona siente Por eso que hay personas que dan su testimonio Yo era un ladrón Y robaba aquí, y robaba allá No me no me avergüenzo decirlo Porque Dios me cambió yo era un mentiroso terrible, yo era esto, yo era esto otro. Y predican y lo dicen. ¿Por qué? Porque dan fe de lo que Dios hizo en su propia vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso a los hermanos decir mismo en la calle? Porque no se avergüenzan del Evangelio. Porque el Evangelio es poder y virtud de lo alto, del cielo. Que cambia, que redime a la persona. Ah, ¿Cuántas mujeres han dicho yo andaba en el camino malo? Yo andaba en el camino donde se va a la perdición y se lleva la perdición. ¿Cuántas mujeres? Para no decir el, el oficio, ¿verdad? Y Dios las cambió, pero las ha hecho nuevas. Nueva. Su rostro refleja después la nueva criatura, sus actitudes, sus palabras. ¡Ah, qué cosa! ¡Cómo Dios lo hace! ¡Cómo Dios cambia un borracho! ¡Cómo Dios cambia cambia un drogadicto! ¡Oh, qué cosa, qué cosa! ¿Y quién lo puede hacer? Hay gente que gasta millones y millones y millones para salir de las drogas. Y Dios lo hacen en el tiempo que la persona recibe la gracia del Señor. ¡Sí! ¡Ah, esto es el Evangelio! Y estos eran algunos. ¿Ah? Porque no es rey, dice, no es rey. A los cristianos le dice no es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros.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 Te invito al Evangelio en esta mañana. Entra el camino de Dios, de la bendición para tu vida. Amén. Y en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, Santo Dios, me dirijo usted en oración, mi amado Señor. Porque aquí en otro, Señor, aquí en otro, los ídolos no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen, mano, tienen manos y no bendicen, tienen pies y no caminan ídolos, pero usted es el verdadero Dios, oh usted que escucha mis oraciones Señor, a usted yo clamo porque usted está presente en todo lugar al mismo tiempo, usted es omnipresente, oh santo Dios a usted le pido por aquellas personas que en esta mañana han escuchado, escuchado el mensaje que usted da, su palabra, lo que usted enseña lo que usted le dice a la iglesia, lo que usted le dice a toda persona para salvación y vida eterna. te pido, Señor, que aquel corazón que ha sido quebrantado, Señor, le dé las fuerzas para venir a sus pies arrepentido, arrepentirse, pedir perdón y usted le sane su alma y le salve, Señor, Señor. Si sí, Señor y aquellos que están duros de corazón Pero usted los llama, los llama y le da tiempo Tenga misericordia de ellos Aunque se mi, su misericordia más alta que los cielos Gracias Señor, pido la bendición Sobre sus hijos, sobre su pueblo Señor amado Para que sean fortalecidos por su palabra Y también aquellos que están enfermos Con enfermedades Señor, que ya no aguantan más, Señor. Alivieles, sanándoles, libertándoles, curándoles, Señor bendito. Y aquellos que tienen dolencias o vicios, o que sufren de violencia intrafamiliar, los abuelos que están solos, dejados solos, oh, Dios mío, qué tristeza. Ayúdenles, alivieles también, porque usted, el santo Dios de la gloria, Se lo pido y se lo ruego todo esto En su santo nombre Señor Jesús Amén y Amén Señor Jesús Entonces estimados amigos oyentes Hoy tenemos un culto, un culto precioso Le esperamos allí donde está nuestro templo La Iglesia Apostólica Unicista de Chile Calle José Victorino Lastarria Número 630 en el segundo sector de la población Pedro y Reserva. Sí, me despido. Si Dios permite, hasta mañana. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. Este pastor Moisés Alvear desea ver en la iglesia. Amén.